Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un tema, ¿eh? De gran peso, nunca mejor dicho. La complejidad, y el riesgo también, que supone frenar vehículos pesados en la orografía mexicana. Uf, sí, con esas pendientes. Exacto. Y con las normativas actuales sobre peso y dimensiones, pues tener sistemas de frenada auxiliares fiables es, bueno, ya no es una opción, es una necesidad absoluta. Por eso mismo, vamos a analizar hoy en detalle los retardadores electromagnéticos de Pentarcluft, un fabricante global con una tecnología muy específica, y también la estrategia de su distribuidor aquí, Retarder México. Ajá. Todo esto, claro, bajo el paraguas de la normativa clave, la NOM 012. Nuestra información viene de un informe bastante completo que mezcla evaluación técnica y estratégica. Entendido. Y la misión, digamos, es desgranar esta tecnología... entender por qué es tan relevante para la seguridad y para cumplir la norma en México y ver cómo se está moviendo el distribuidor local en este escenario. Así es. Y es importante decir que la NOM 012 no es solo, pues una regulación más. Funciona como un verdadero motor de cambio, ¿sabes? Empuja hacia la modernización y sobre todo hacia una mayor seguridad en el transporte pesado del país. Claro. Lo que veremos hoy es un caso muy claro de cómo una tecnología específica, esta de Pentarcloft, busca responder directamente a ese desafío, al desafío normativo y al operacional. De acuerdo, pues vamos a ello, a descomponerlo. Empecemos por el origen, por el fabricante. Pentarcloft, PK le llaman. PK, sí. Nos dicen que tienen más de 30 años de experiencia ya en sistemas electromagnéticos. Y un dato curioso es su estructura. La ingeniería está en Alemania. En Frankfurt, pero la producción se hace dentro de la UE en Navarra, en España. Ah, mira. Interesante. Sí, sugiere una mezcla de, bueno, el rigor técnico alemán, el informe habla del German Requirement, con la eficiencia de producir en Europa. Y recalcan que solo usan proveedores y componentes patentados de la UE. Bueno, esa combinación tiene mucha lógica estratégica, la verdad. Por un lado, el sello de ingeniería alemana da un estándar de calidad, de fiabilidad que se reconoce en todo el mundo. Claro. Y por otro, producir en España, dentro del mercado único, pues optimiza costes, logística... No es solo imagen, ¿eh? Es una fórmula que busca calidad alta de forma eficiente. Tiene sentido. Y su presencia en más de 30 países y, sobre todo... que su tecnología esté validada por fabricantes de vehículos en mercados tan exigentes como Estados Unidos o Brasil, pues eso da una medida de su solidez técnica. Hablemos entonces de la tecnología en sí, porque aquí es donde la cosa se pone. ¿eh? Realmente interesante. Se basa en el principio de las corrientes de Foucault para frenar. Las corrientes de Foucault, sí. Explicado fácil, es como crear una resistencia magnética. Imagina algo parecido a una placa de inducción que genera calor sin tocar, pues aquí se aplica para frenar un eje, pero sin contacto físico. Cero fricción. Cero fricción. Esa es la clave. Y esto, claro, trae ventajas muy notables. Primero, si no hay fricción, el mantenimiento del retardador es prácticamente nulo. Llevan lubricación permanente. Mm. Importante eso. Segundo, y muy importante, aumenta muchísimo la seguridad. Como se encarga del frenado continuo en bajadas o al reducir velocidad, deja que los frenos de servicio, los de disco o tambor, se desgasten hasta 10 veces menos. ¿10 veces? Sí, sí. Eso significa que están fríos, listos para una frenada de emergencia de verdad. Y tercero, funcionan de forma silenciosa y, algo cada vez más relevante, se consideran cero emisiones de partículas de freno. Ajá. Hablamos de ese polvillo fino, el PM2,5, PM10, que sueltan las pastillas y discos normales y que es un contaminante conocido. Y si conectamos esto con la visión general, las implicaciones son, bueno, bastante significativas. Ese mantenimiento nulo que decías impacta directamente en reducir el costo total de propiedad, el TCO. El TCO, sí. Que para una flota es un factor económico crucial. Y la mejora en seguridad es vital en un país como México, con tanta pendiente, donde el fading de los frenos, esa pérdida de eficacia por calor, es un riesgo constante y gravísimo. Sin duda. Y lo de cero emisiones, de partículas, conecta con las tendencias globales de sostenibilidad, los criterios ESG, ¿sabes? Ambiental, social, gobernanza, que cada vez más empresas de transporte, sobre todo las grandes, tienen que integrar. Entendido. Y parece que Pentarcloft se toma la calidad muy en serio, ¿eh? Las fuentes hablan de controles rigurosos en producción, bancos de prueba propios donde los someten a ensayos duros. Sí, periódicos además. Y usan componentes de alta gama, rotores de aleaciones especiales, ligeros, que disipan calor a alta temperatura, y rodamientos de primeras marcas, resistentes a movimientos axiales. Eso no es fundamental para que duren, para la fiabilidad. Y otro punto que respalda esa calidad es la homologación internacional. Que los retardadores PK tengan el visto bueno de los grandes fabricantes de vehículos del mundo, los OEMs. Los OEMs, sí, sí, sí. Es una validación externa muy potente. No solo facilita que se monten en vehículos nuevos de fábrica, sino que da confianza para adaptarlos en camiones que ya están circulando, lo que llaman el retrofit. Claro, para actualizar la flota. Exacto. E implícitamente estas homologaciones significan que cumplen normativas internacionales muy estrictas de frenado, como la ECR-13. La r 13 la, R3, la europea. Eso es, de la Comisión Económica para Europa de la ONU. Es una referencia clave en seguridad y rendimiento de frenos. Un estándar muy exigente. Bien, pues bajemos aún a México. ¿Quién cree y da soporte a esta tecnología aquí? Ahí entra Retarder México, RM. Son el distribuidor exclusivo para México y también para Centroamérica. Ajá. Llama la atención que han adoptado Retarder México como su marca principal. Una estrategia de comunicación muy directa. Muy enfocada, sí. Y su propuesta de valor se resume en un servicio completo. Instalamos, respaldamos, mantenemos. Y ojo, un dato importante. Aunque ahora operen como Retarder México, la empresa detrás tiene trayectoria. Son los mismos que antes eran TGR. Ah, TGR. Sí. Y acumulan unos 15 años de experiencia en el mercado mexicano de componentes para vehículos pesados. No son nuevos en esto. Ah, pues eso es muy relevante. 15 años en el mercado mexicano dan mucho conocimiento. Y lo que comentas de la estrategia de Retarder México es interesante. El cambio de nombre, o el énfasis en Retarder México, no parece casual. No, ¿verdad? Como sugiere el análisis, es una táctica de branding muy pensada. Aprovecha la visibilidad que ha generado la propia NOM 012 sobre la necesidad de usar retardadores, al ponerse como el especialista en retardadores en México, pues buscan captar esa demanda que ha creado la regulación. Tiene lógica. Y la oferta de servicio completo, instalamos, respaldamos, mantenemos, es crucial. Para que una tecnología importada, por muy buena que sea, entre bien en un mercado como el mexicano, hay que reducir el riesgo para el comprador local. Claro, la confianza. Exacto. Asegurar una instalación correcta, dar soporte técnico rápido y, sobre todo, respaldar la garantía aquí, localmente. Ese modelo integral y apoyado en esos 15 años de experiencia que tenían como TGR busca precisamente eso, ofrecer confianza. Y su enfoque de mercado, además, parece que va más allá de lo obligatorio por ley. No se centran solo en los camiones grandes, de clase 8, los Kenworth T-800, los Mac, que son los que en ciertas configuraciones sí están obligados por la NOM 12. ¿A qué otros apuntan? Pues mira, a vehículos ligeros o medianos, como furgonetas tipo Sprinter o camiones Ford F-550, que muchas veces salen de fábrica sin un freno auxiliar potente para lo que cargan o las rutas que hacen. Ya veo. Y también a maquinaria especializada, como las revolvedoras de concreto, que frenan muchísimo y van con pesos muy variables. Pues valoró positivamente esa diversificación. Retarder México parece que ha visto nichos donde la seguridad y la eficiencia al frenar son críticas, aunque no siempre lleguen al umbral de peso más estricto de la NOM 12. Exacto. Piensa, por ejemplo, en flotas de reparto urbano pesado en zonas con muchas cuestas, o vehículos de construcción que entran y salen de obras con terreno complicado. Poner un retardador PKI mejora mucho la seguridad, reduce el desgaste de los frenos normales y, por tanto, los costes. Claro, menos tarier. Es una estrategia inteligente para emplear el mercado más allá del cumplo la norma y ya está, buscando dónde la tecnología da un valor añadido real. Y claro, todo esto se mueve dentro de un marco regulatorio que hay que entender bien. Hablemos de esa norma clave, la NOM 012-1. SCT-2-2017, ¿qué dice exactamente? A ver. Es la norma oficial mexicana que pone los límites de peso y dimensiones máximas para los vehículos de transporte que van por carreteras federales y también pone requisitos de seguridad. Eso es. Según las autoridades, los objetivos son mejorar la seguridad vial, proteger las carreteras del desgaste que cuesta mucho reparar y que el transporte sea más eficiente. La norma define distintos límites de peso bruto vehicular, el PBB, Según la configuración, llegando hasta 75.5 toneladas para los más largos, los fulles. Los dobles remolques, sí. Uh -huh. Hasta 75.5 toneladas. Eso es. Y aquí, aquí es donde entra el requisito vital que conecta todo. La NOM 112 exige que ciertas configuraciones, sobre todo las más pesadas, que quieren operar cerca de ese límite de 75.5 toneladas, lleven obligatoriamente un sistema de frenado auxiliar. Obligatoriamente. Sí. Y la norma dice cuáles valen. Un freno auxiliar de motor, un retardador, normalmente se piensan los hidráulicos, o un freno libre de fricción. Ajá. Más eficientes, ya no te valen solo los frenos de servicio. Necesitas esta tecnología extra. Ahí está la conexión directa. Entonces, ¿cómo encaja la tecnología de Pentar Cloth en este puzzle? Pues encaja perfectamente. muy perfectamente. Como anillo al dedo, ¿no? Exacto. Su sistema electromagnético se clasifica técnicamente como un freno libre de fricción, así que cumple, explícitamente, con uno de los tipos que permite la NOM 12. Directo. Y aquí es donde vemos las ventajas frente a las otras opciones que dice la norma. Si lo comparas con el freno de motor, el retardador PECA da una potencia de frenado constante. No baja con las revoluciones del motor ni le afecta la temperatura de este. Y eso es súper importante con cargas pesadas en bajadas largas. Muy importante, sí señor. Y si lo comparas con los retardadores hidráulicos, pues el sistema electromagnético de PECA es mecánicamente más simple. No lleva fluidos hidráulicos, aceites, que haya que mantener o cambiar. Menos lío. Es generalmente más ligero y su operación es más limpia, sin riesgo de fugas de aceite. Has tocado un punto esencial. Lo fascinante aquí es que la tecnología de PECA no se limita a cumplir el mínimo que pide la NOM 12. En muchos aspectos clave ofrece más. Va más allá. Exacto. dan más seguridad al mantener fríos los frenos de servicio, reduce el costo total de propiedad porque no tiene mantenimiento propio y porque alarga la vida de pastillas y discos. Y encima, aporta beneficios ambientales al quitar las emisiones de partículas de freno. O sea, cumple y mejora. Podríamos decir que la NOM 12 funciona como un motor de modernización forzosa del parque vehicular pesado y Pekakov ofrece una solución que permite a las flotas no sólo cumplir ...sino hacerlo de una forma que mejora su operación en seguridad y en economía. Y para dar confianza en la inversión está el tema de la garantía. Según las fuentes, Pentarcloth, a través de Retarder México, ofrece dos años sin límite de kilometraje. ¿Dos años sin límite? Sí, está bien. Pero, ojo, hay un matiz importante que se aclara. Esta garantía aplica específicamente a los retardadores que se instalan en vehículos nuevos. Ah, Solo en nuevos. Sí, eso es relevante para flotas que compran camiones nuevos o quizás para instalaciones hechas en fábrica. Además hablan de soporte logístico global, con inventario permanente para que haya disponibilidad y repuestos en 48 horas. Bueno, ese matiz de la garantía en vehículos nuevos es importante para saber hasta dónde llega. Pero el valor estratégico de esos dos años sin límite de kilómetros, gestionada y respaldada aquí por Retarquíder México, con su experiencia previa como TGR, recordemos... Sí. Esos 15 años pesan. Exactamente. Residen que reduce la percepción de riesgo para las empresas al invertir en esta tecnología cuando compran camiones nuevos o la integran de fábrica. Saber que tienes ese respaldo local para una pieza clave da bastante tranquilidad sobre la inversión inicial. Desde luego. Y la promesa de repuestos rápidos también es vital. En transporte, un camión parado es dinero perdido, cada día. Totalmente. Muy bien, creo que tenemos una imagen bastante completa. Hagamos una recapitulación rápida de los puntos clave que hemos visto. Venga. Primero, la base tecnológica sólida y la experiencia de Pental Cloth con su sistema de frenado sin fricción. Correcto. Segundo, la estrategia bien definida de Retarder México, que aprovecha sus 15 años en el mercado, antes como TGR, para dar no solo el producto, sino un servicio completo y una visión de mercado que va más allá del cumplir la norma a rajatabla. Muy bien perfilado. Tercero, el papel indiscutible de la NOM 012 como un factor que está impulsando, casi forzando, que se adopten tecnologías de seguridad avanzadas en el transporte pesado mexicano. El gran motor, sí. Y cuarto, los beneficios concretos que esta tecnología promete. Cumplimiento normativo, una mejora clarísima en seguridad, reducción del TCO y ese componente de sostenibilidad ambiental. Y si miramos el conjunto, la conclusión parece clara. Adoptar tecnologías como la de Pentar-Cloft, algo acelerado por normas como la NOM-12, va más allá de simplemente cumplir una ley. Es una inversión estratégica. Estratégica, buena palabra. Una inversión en seguridad vial, que tiene un valor incalculable en vidas y también en proteger la mercancía. Una inversión en eficiencia operativa, que pega directo en la rentabilidad al bajar costes de mantenimiento y paradas. Ajá. Y es, además, una forma de prepararse para el futuro. Las fuentes dicen que PECA ya tiene retardadores compatibles con sistemas eléctricos de alto voltaje. Hablan de 96 voltios y 192 voltios. Ah, interesante, para lo eléctrico. Exacto, relevante para la electrificación que empieza a llegar también a los pesados. Poner esta tecnología hoy puede facilitar la transición a flotas más sostenibles mañana. Pues, para terminar, lanzamos una reflexión. Más allá de cumplir ya mismo la NOM 12, ¿cómo podría la adopción generalizada de sistemas de frenado auxiliar avanzados como estos transformar a más largo plazo no solo la seguridad en las carreteras de México, sino también la eficiencia de toda la cadena logística y, al final, la competitividad de un sector tan vital para la economía del país? Buena pregunta para cerrar. Ahí queda la pregunta abierta.